Bueno, como bien decís, es la segunda edición de este festival. En el 2021 hicimos la primera edición con otro título que se llamó La Gauchesca porque tiene esta particularidad este, el evento y es que es un evento temático. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de sus ediciones elegimos un tema particular para trabajar sobre eso.、Eh, y en aquel momento fue ese el tema, el tema de la Gauchesca. Entonces convocamos a todos los espectáculos. Que hablaban ¿no? como personajes que tuvieran que ver con la gauchesca, ¿no? y aparecieron un montón de cuestiones que, tienen, que tenían que ver con, con, con ese tema central. Este año, a propósito de los 40 años de, de la democracia que se c u m p l e en nuestro país, y además también por un año particular muy convulsionado a nivel electoral, ¿no es cierto? Este, elegimos Teatro, Política y Democracia, este, que es un tema que nos parecía como súper central. Y, y de ahí el nombre del festival también, ¿no? Festival de lo urgente, porque tratamos de pensar en temas que, que sean candentes, que estén como en, en, el, en el tapete y en la discusión de la, de la sociedad, en la comunidad en general.、Eh, así que, bueno, nos parecía este, interesante esa, esa posibilidad, ¿no? Bueno, ¿de qué, ¿cómo está conformado el festival? Sé que van a haber obras, sé también que hay un seminario. Exacto, el festival, como vos decías, no solamente son espectáculos, sino que también hay un, un espacio de formación y debate. En este caso, es un seminario que、eh, va a coordinar la doctora Lorena Bercero, que es una investigadora este, y docente de la UVA y del CONICET, que trabaja hace muchos años sobre este tema, sobre todo sobre el teatro político y, so y sobre la, la participación política de, digamos, de, de, de, de la actividad teatral política. Eh, del país, entonces está buenísimo porque este espacio de, de formación lo que hace en definitiva es,、eh, a partir de ciertas categorías, digamos, más del, de la, del orden académico, cruzarlo con lo que están planteando las obras. Y entonces、eh, el seminario, esto está bueno decirlo.、Eh, Es un espacio de aprendizaje y de formación, pero también intervienen los espectáculos en él. De hecho, este, para participar del seminario、eh, hay que participar de las clases, pero también ir a ver las obras que forman parte del, del, de la programación del festival. Y en función de todo eso se va armando este, el contenido, digamos. Bien, ¿cuándo se va a estar realizando? El festival, tanto el festival como el seminario, que es todo un conjunto digamos, de i g a m o s d actividades,、eh, arrancan el jueves 2 de noviembre y terminan el domingo 5 de noviembre.、En、¿El destinatario para quiénes pueden acceder? Mira, hay espectáculos de todo tipo. Este, eso también está bueno recalcarlo. Este, no es que porque habla,、eh, están, vamos a estar hablando de política es solamente cosa seria. <ríe> es un poco una mirada, un poco también descontracturada de la cuestión, porque nos interesa también ser lo más heterogéneo posible en esto. Entonces, hay espectáculos para todo tipo de público, hay espectáculos este, para toda la familia el sábado por la tarde, por ejemplo, en el tubo. Este, hay otros que, que convocan a otro tipo de público y con distintas temáticas. ¿no? Hay espectáculos que, que toman ciertos periodos históricos, por ejemplo. Otros que tienen que ver más con un planteo más contemporáneo de la teatralidad y de la, y de la escena, este, etc. é t e r a Incluso va a haber un, un espectáculo al aire libre, probablemente este, sea、eh, de, de, de ingreso gratuito, digamos, de asistencia libre y gratuita también para el domingo, para el cierre. Así que hay un montón de propuestas de todo, de todo tipo. Por eso estábamos este, como contentos con haber podido armar en este contexto complejo y así todo haber podido armar esta propuesta. you Guillermo, me comentabas un poco entonces que、eh, ya están abriendo las inscripciones para participar de lo que es el seminario en este caso. Sí, sí, sí, estamos abriendo las inscripciones ahora. Este, como para,、eh, bueno, en, en general decir este, que toda la información está ahora en las redes.、Eh, hay un Instagram y un Facebook de Festival de lo Urgente, lo buscan así, Festival de lo Urgente. Este, y si no, también en las redes del tubo, eso se va replicando también ahí. Y para la inscripción o informaciones al seminario, que es lo que estamos abriendo ahora,、eh, pueden escribir un correo a dos ríos teatro. arroba gmail com dos ríos todo con letra dos ríos teatro gmail com que es el, el nombre del, del grupo este, organizador、Buenísimo. cuenta con algún certificado el seminario s í claro si、sí, sí. cuenta con resolución del ministerio de educación de la provincia y además la particularidad es que quienes este, quieran pueden optar por、eh, cursarlo y acreditarlo como seminario de posgrado ¿Eh? Eso es importante porque a través de un convenio con la Universidad del c o m a h u e lo estamos este, también promocionando de esta manera. Así que quienes estén haciendo un posgrado y les interese cursarlo con su seminario de posgrado, es una posibilidad también.